Esta canción está dedicada a los gringos la globalización O al petróleo los fierros, la explotación y toda esa mierda Ya Oye hermano, de presento a mi mejor pana Lo miran desde lejos y le dicen Tony Montana La canción está dedicada pa' los Jacky faga voy teniendo respeto pa' latín rapper Sudaka Porque somos una raza con cultura y elegancia Con varios tipos de mujeres y varios tipos de fragancia Te presento una vecina y así que se emborralla Era una buena muchacha, así Lupita Marimacha Yo no le tenía confianza y a la hacía la adulterio La pilló el Sánchez en cama, la mandó pa'l cementerio Oye gringo terrorista que ande y masacrando gente O te parió mal tu madre o el poder de mente demente teniendo falsas mentiras de pase trata tu cuento, con una risa fingida están llegando al parlamento, dicen que dicen la verdad, luciendo un lindo sombrero debajo de sus pantalones tienen colales de cuero, son felices día y noche con mujeres y aguardientes, contra que afuera en la calle muere un niño inocente pienso razón sabe que en mi barrio que en el suelo tengo astilla, soy más revolucionario que el loco Pancho día no mandí a tus mujeres, mira que son puras porque boquetean de que llegan después a rogar los cachis, también sangre por petróleo de eso trata su gobierno Y ellos mismos tienen claro que crean su propio infierno Bendiciones de mentira para el ejército del cura Y le regalan billetes para costear su basura Caminen no más soldados que en sus manos están los fierros Caminen más soldados que luego viene su entierro Construyen lo destruido va a tener mejor fachada Y la vidas que han perdido nunca serán olvidadas No hay tráfico escondido para aumentar la furia Dicen que no hay corrupción, que su justicia es seria Con político vendidos sin pudor de la matanza De tener su merecido luego viene la venganza, está matando la ternura si de esto es lo que hablo, de aglonia de ramera y de cliente el diablo los políticos se enojan porque canto la verdadera, y hay familias con que arrancan para la frontera, por ahí hay un mandatario que quiere echarse un diploma y hasta que no se lo entregue no va a soltar la paloma, luego dejan todo en ruina hambre y marginalidad, a esto querían llegar con su concepto de libertad el topa su house, guatones en los El demonio está en su alcoba afilando su cuchillo Solo esto es lo que hay, brother, hacia esta la tierra Sangre globalización Y con los chanquis pa' la guerra para la guerra, motherfucker Chanky, motherfucker Gymnomi you know Suck my dick, motherfucker Get out of here, bitch Bitch Get to side Los latinos en la casa, my bro fins demà!